Flow on fire, pon atención, pon atención, pon atención, pas aquí, pon atención, flow on fire radio station, BFM, what does it all mean, yeah, yeah, come on, flow on fire, es el Flow and Falla, atrápalo en tu dial, atrápalo en tu dial. Buenas tardes a todos y bienvenidos a Flow and Falla. Y estamos otra vez más aquí, pues como todos los días, todo, todos los días todos los miércoles y esta vez hemos traído un programa de los buenos, de los buenos. y por ejemplo vamos a poner cosillas como de General D Gente en Blanco, La Groove Piezas, Janne Monow John Legend y muchos grupos nuevos más pero ahora os dejamos con esta novedad Hip Hop Novedades Pues la novedad que hemos preparado Para esta semana es General D Ese gran discazo que acaban de sacar Y concretamente este tema Diez años más tarde Que colaboran Soja y Lírico y R de Rumba Y aquí os dejamos con General D para todas no nos jodas que el rap J y yo estamos de boda elegantes como monas vestida de seda con litrónas el ronazón que no sentona El jafal ritmo no es broma, empecé quemando coma y ahora tengo los diplomas de aquí a Roma. Que llegamos elegantes, son siempre elegantes de terciopelo yante y la clase va adelante. Cuantos años van para ganarse el pan con tan buen rap, tengo el club, tengo el fan, tienes plan 10 años más tarde. A la goza abre el camino, sabes como padres del estilo. Tenemos planes a la gana en el desierto, somos con letras de canciones escritas por todos, sentados en cómodos tronos bebiendo bueno, fumando bueno. Bueno, engordando nuestros lomos Ya lo sabes que no existe parecido razonable A estos tipos con clase inigualable Relucinten nuestros aves Nuestros sueños son los valles Admiran nuestros pasos, es gigante paso a paso Y hace años que nos pulimos a Cervantes Este es nuestro rap sin conservantes Azoteo para farsantes Y lo hacemos como antes Siempre no te olvides En el camino, hijo pródigo del hip hop Tú a mí no, me sorprendes Busca la niña No, no tropieces en el suelo con tu vómito repetitos somos mitos, dejas escuela, ahora escribimos libros de historia, vaya tipos con apetito de gloria, solo medallas y honores en su larga trayectoria. Yaura creamos fobia Qué pasa viejo wow. de puta madre 10 años más tarde Tío el micro está que arde uh -huh. con mucho arte y mucho más de nuestra parte for everybody no hay nada que nos pare Ey qué pasa viejo aquí de puta madre 10 años más tarde Tío el micro está que arde uh -huh. con mucho arte uh -huh. y mucho más de nuestra parte for everybody no hay nada que nos pare Ey Por camino, el hijo del vino o el que se bebe todo, el que se fuma lo mismo, todo. Yo soy ganado por sino, yo te he ganado por sino, te ha estado buena yo de tu rap, soy el asesino, estilo finolis no, tío, estilo fino después de comer, recoldo y capuchino, go, popa y puro y con el humo, aros y bujos, alta fereno pasa por, ah no, yo paso de tu rap, niño, yo celebro si de aversho mi perino, yo celebro si tu muerto si no mira mi vaso vacío, me engoliro, yo tengo el fonke en el ritmo, yo tengo el fonke sangre, yo tu pop extermino, has terminado, no por el ridículo lo digo, para que no se te rían en casa, pobre diablillo, admira mi estilo, chupame y sorban cinco, las tengo en cuatro colores, dos de ellos repetidos, me la sopláis tanto, no me llegáis ni al tobillo, no hay campo sin tomillo, no hay hortera como tú al micro, más de diez años en volver a ser el dúo dinámico, podemos ser simpáticos con este verbal látigo, te dejo marca y secuelas y te digo, yo soy el rap de la escuela del hardcore funk, ritmo, en el tono o en el tono, en el tono, en el tono, en el tono, en el tono, en el tono, el tigre, escucho tu disco, así cierro el ciclo del aparato digestivo Búfame que un maestro show vuelve a sus inicios, Búfame que encendió la mecha al lado de este tipo, con un multidio ocho pistas, con un buen estado anímico y con un ordenata robado de una furgón hacia este rap no típico y lo que queda hasta que, que me mala. muera anda que nos queda, te está genial, barborrea ¿quieres pelea? yo digo paz y media vuelta, y yo el rebufo y huele el tufo a este culo de mofeta entrevista este mudo, tus preguntas dan Las escuché treinta veces antes y ni siquiera te escuchaste el disco en culto Hijos de la grandísima puta mierda, chupadme la fin ¿Qué pasa viejo? Guay, puta madre, diez años más tarde Tío, el micro está que arde, con mucho arde Y mucho más de nuestra parte Forever y pare, no hay nada que nos pare Ey, ¿qué pasa viejo? Aquí, puta madre, diez años más tarde Tío, el micro está que arde, con mucho arde Y mucho más de nuestra parte Forever y pare, no hay nada que nos pare T-t-t es Rap de Oquí. Bueno, bueno, ahí os dejamos con ese temazo que teníamos General Lee diez años más tarde, su nuevo trabajo colaborando Soja y Lírico y R de Rumba es de Zaragoza. Y ahora sí que vamos a poner pues otra gran novedad, por ejemplo, un grupo que hacía bastante tiempo que eh, no sacaba nada y estamos hablando de Gente en Blanco y os vamos a poner un tema eh ojo al dato que su disco está de libre descarga en HH Groups y aquí os dejamos con Gente en Blanco con este tema que se llama La Línea y produce Kite Pro Camina, cruce por la esquina y mira al ABC. Muestra una foto de su hija, falleció al anochecer. Estaba drogada al parecer, fue velada después. Más tarde apareció en un descampado sobre las tres. Pues este hombre es un buen padre y su persona está en penuria. Las lágrimas le españa mientras le invade la furia. No responde con la visión perdida en el horizonte. Insiste interrogando a los testigos en busca de algún nombre. No conforme con el desorden del informe. Y aparte de un comportamiento a borde, fueron torpes. Lo encontraron y juzgaron la sentencia hasta la espera. Por desgracia lo dejaron suelto por falta de prueba. están uno mes y en sueños la recuerda no confía en la policía ni en sus métodos de mierda tanta negligencia puso fin a su paciencia sigue piensan comprarse una pipa y reclamar sentencia cómo se asionaba con la muerte siente que es valiente y a la vez el miedo está en su mente la familia es lo primero y pone su mano en el fuego mátalo mátalo si acabó mátalo. el fuego si suena el click clac despierta de este sueño Fuera de control sin razón no eres el dueño sabes que no es fácil te cuesta asimilar que cuestionen tu venganza así si la vista agonizar piensa que una vida es frágil como cristal se siente en el principio quien predice su final y está el pesar que vas a volar sus sesos mente vuela libre aunque el cuerpo quede preso inmerso en el dolor de tus entrañas mierda muñeca silenciosa en un cuarto la recuerda aquella dulce risa aparece el llanto rosas el gatillo se que cuesta tanto acaba de una vez el sin vivir de Sebastiano el miedo el cañón en la cien come como un cerdo manda al infierno al lugar que debe estar dios está allá arriba y no piensa justiciar dictar dictar De tus palabras, acata la sentencia, no vuelmes el vaso que se arma de paciencia, dicta la conciencia, ajena la clemencia, sobrepasa el límite, fin de persistencia. Tu de tus palabras, acata la sentencia, no vuelmes el vaso que se arma de paciencia, dicta la conciencia, ajena la clemencia, sobrepasa el límite, fin de persistencia. www.bfmradio.com Bueno, bueno, ahí teníamos ese temazo de Gente en Blanco. La línea se titulaba y producía Kite Pro y bueno, bueno, eh solo de una cosa, eh para la gente que apunte papel, que coja papel y boli porque voy a dar dos lanzamientos que entro de poco ya sacarán sus nuevos trabajos, si estamos hablando por ejemplo el de Raiden, que lo sacará el 6 del 11 del 2012, se titulará su nuevo trabajo Mosaico SLP. Luego ya nos vamos hasta Lamor, que eh sacará su nuevo trabajo llama, llamado Plane of Players y esos son los lanzamientos de esta semana. Y bueno, nosotros vamos a seguir poniendo música de la buena y música, por ejemplo, como esta que vamos a poner ahora que la gente le gusta bastante y hay mucha gente que nos han pedido este grupo varias veces y bueno, qué decir, ya lo ya lo entrevistamos en su día, estamos hablando de Lagrof, y ese grupo sureño que mezcla el hip hop y el soul y un en sí, varios músicos y por cierto, un en sí que es eh, el puto largo de Dogma Crew del grupo sevillano y los vamos a dejar pues con un temazo de este grupo La Grof, este grupo andaluz que mezcla hip hop y soul y concretamente este tema se llama Malavinta y esto suena así llega como el taco a fin de mes no vengo solo vengo con batería con guitarra con teclado con vientos con bajo y te cambio todo el rollo la gente no se entera que no es malo y que no están acostumbrados a escuchar oh, a tan bueno ni a la piel oh, del jodido oh, oh, oh, oh. quiero tacharme a la música en grande ya no hice pero sigo adelante me lo llevo en la sangre Ya yo no soy el de antes, peleando duro por esto sin ponerme guantes, sí, aunque más nuevo y el largo no para, ver la PSJ de tu a mi vida entera desde el 92, en serio dándole la cara, puto largo soy yo y esta su mi manera. De tu cuago no sé, si me escuchalo, prueba lo que esta mierda distinta. Cretemos que es fe atrás al chacal, como el bando de Sama la quinta. Sigo largo de como la quinta, si me pongo a cantar bajo con la mía. mañana este barrio que también desde mañana opero 24 horas 7 días a la semana quieres talco alcohol y polvos de talco no cambia la intención cambia la forma de contentar a niños te cansas de ser la copia de un talco Samples de, de tus mejores, mejores temas del soul del big y del resto de, de la música negra Isa Calle escanto con Gutan Clan su venera y gusta Ramirez con Rithenso es que, que no te enteras nos sofisticamos el groove micros mira la música que dio vida al hip hop tú nos orgazmos un groove que nunca se tralleno de perros y perras yo viva los grand rock todo lo mismo que suscas que sabes que estivi somos nos sonamos como cualquier con enfermo quizá más terno pero con guante blanco ese ritmo eh tampoco lo sé suena bien escúchalo pruébalo esta mierda distinta representemos que refleja el cacao blanco el banco en esa mala pinta somos racho de como la quinta si me pongo a cantar la boto la misma gana que tu ayer que también desde mañana enfermo 24 horas 7 días a la semana El bajo con lo que suena bien escúchalo pruébalo qué tal mierda distinta creemos que es la gaca cada lugar como el bando esa maldita si amor yo me pongo la quinta si me pongo a cantar la voz la misma que nada que tu baile que también tendré mañana Enfermo 24 horas 7 días a la semana Falla, nou falla, arrast Falla, hasta allá. Desde aquí el chelado de Zaragoza con un saludo para Ron Falla y de Zaragoza, sobre todo mucha paz. Ponte en contacto con el Flow and Fire a través de nuestro correo electrónico. www.flowandfire.com Atenderemos vuestras peticiones, sugerencias y comentarios. También podéis encontrarnos en MySpace Facebook 20. Si quieres que sepan quién eres y lo que haces, envíanos tu material a... Apartado de correos 171-48940 de Yoa, Vizcaya.com Para disfrutar del Flow Falla en directo, pincha en el botón de escucha online en la página de BFM, www.bfmradio.com. Recuerda, todos los miércoles a partir de las 7 de la tarde. Visita nuestro portal web www.flowandfalla.org, así como nuestro MySpace en www.myspace.com, contra barra Flow Falla Music. Bueno, bueno, ahí teníamos ese temazo de Lagrof, Mala Pinta y... y gran tema de este grupo andaluz y bueno, pues vamos a poner otro temazo también y que casi nada, estos esta semanita acaban de sacar esta mixtape y estamos hablando pues también uno de los de uno de los grandes y yo creo que Sacho ya va bastante nombre en esto de las batallas de gallos, estamos hablando de piezas, pero bien acompañado también con Haider y Digem y como quien dice, se ha currado una mixtape Muy guapa, que por cierto está de libre descarga así que ya sabéis ponéis estos nombres, piezas Hyder y DigiHem y aparecerá su mixtape de libre descarga y hemos elegido pues este tema que se llama Vía Libre y colabora Nano en sí y Daddy Blade y aquí os dejamos con esta gran mixtape de piezas Hyder y DigiHem un enigma el fin que me designan doy no a morir por ti, por qué pedir más, si en cada track o free tiene mi firma, ya sale firma viene suelto, me avisando a misma de que Pedro ha vuelto aquí se brinda con temperamento latas y cachimbas, como pinta esto, mis gritos hacen amar el silencio, pero por mi has visto el cielo cabalgando a lomos de un caballo negro será el infierno si me entiendo le guardo el privilegio al que me ponga precio, los míos ya no creen, crean idean su fe, solo tiran de la La Biblia si se acaba el papel, yo sigo fiel, esto como ven, puesto por Gem, por Hyde siempre al cien, fiel. fiel, cierto, la Nancy, sí. da Biblia también, no hay más que decir, causa desconcierto, lo sé, como fly así, suave como carrin si, sí. ves, para el que busca fizz y el por qué king, GG hey! yeah, yeah, ADN la mixtape, volviendo al barrio, aquí en el estudio con los coleguita y todo eso escribiendo, saliendo libres, sacando libre, hijos de puta, what the fuck is that, man? Con dinero todo sale mejor, pero da igual mientras el frío no le puede... al calor, no sé si está mal en la ciudad de las palmeras, peor, si no hay nadie a tu lado pa' compartir el dolor y los enfados, sabes, beats, hey, hello labios de caramelo, es solo música nadie va a quitarte el celo deja los problemas en la parte de atrás porque vuelo a kilómetros, la mierda de los demás, si el lujo se escapa de mi yo no tengo miedo de él, ¿sabes que lo quiero así? siempre busco más nivel todos queremos maseratis y tocar fondo placer gratis y escapar de donde correspondo, tengo el plan perfecto aquí te lo pongo, podemos hacer que el mundo ya no sea redondo si explota la burbuja y caemos al suelo volveremos a volar como Black and Yellow reventando en en una pista o oh, en una lista quiero estar siempre a la vista men sácame del ring soy el remedio cumplo tus deseos si no soy un genio y las palabras vuelan solas como bullets rezo por seguir en esto siempre a tu desplas y a vez chico del merch en alma máquina sin revista ni entrevista pero siempre un special guest suele que Didier llegó desde medio de la tente está cuando tallo mi soul me dijo mi mama que en cada rincona hay de la vida que le basta espacio poesía vaga de la imaginación un volcán que está buscando una próxima erupción poesía ah, de vida de sinvivión metáforas que derrama amalgama en color emprender el viajar nuestras leyendas vean como no me cuadra entre luz y sombra así refrendan versos gruesos de tinta la sien va frente a tu confianza revisa tirano amparo quiero detener tu mala per como claro mi música se está criticando y no paro estas piedras brillan La sera para los ser caros, pasquetat, escando, vense, ya fresca, ya prendido solo para el sencillo y mi amistad, consigo el tiempo tiene la felicidad, si es con unos momentos va la calidad, hemos llegado aquí para animarte en este tema, muévelo, esto es mucha faena escandela, tarde este verano pero sin tenero vuelas, mente desadezada, donde está en la pabuela? cotan cotan, cotan cotan jotanjota, jotanjota, jotanjota, jdjotanjota, jotanjota bien, quiero mandar un saludito para toda la gente de Murcia Faines para, en especial para, para hemp, para hyder y para piezas que son una gente que está currando mucho, mi gente de Murcia y el saludito es el de Sevilla, la turno un poco de kilómetro pero yo estoy allí en el corazón de mi hermano porque me ha cagado muchas veces en mi hotel he oído sus mierdas Y eso crea un vínculo entre las personas muy interstellar, espacial, espectacular. Y ya no bueno, tengo nada más que decir, que esto está todo muy bien, muy correcto. Y les debo tres fracas al pie que hacen en su habitación, que a lo largo del transcurso de nuestras vidas conseguiré superar el récord. Bueno, bueno, ahí teníamos ese tema para acabar esa sección de rap de aquí ese gran temazo que se han marcado piezas Hyder y DJ Gen vía libre, ya sabéis de libres cargas, amistad P. y ahora sí que ya pasamos a rap de allí y esta vez vamos a poner pues una de las divas yo del género hip hop femenino, yo, yo iba a decir de no solo de aquí, yo diría que ya de todo el mundo estamos hablando de Jané Monou esta artista estadounidense que nos ha dejado temazos y temazos como este que vamos a poner que se llama Cool Work y aquí os dejamos con Jané Monou now oh. 52.9 FM. Bueno, bueno, ahí teníamos ese temazo de Ianemonow y de otro temazo pues vamos también a otras gran, bueno, yo diría que dos grandes voces y estamos hablando pues del artista de Soul John Legend. y de la cantante de Arambi Brandy que cuando se juntan pues nos dejan un temazo como este que aparece en el último disco de Jon Leyden y que se llama Quickly y aquí os dejamos con Jon Leyden y Brandy. was in a ballroom somewhere baby It wouldn't matter anyway Cuz the doctor told me that I'm dying slow lay So I guess I got to love you while I'm here baby Did you know you say Bueno, bueno, ahí teníamos este temazo John Leyden y Brandy Quickly y por cierto, también de estos tres grandes artistas que hemos puesto ahora aquí en rap de allí, pues vamos a poner también otro que igual la gente no lo conoce tanto, igual la gente que igual no está metido tanto en el mundo underground Eh, yo sé que hay gente que ya vaños y en cuanto le den eh nombre a la atmósfera van a saber quién es y es un tío que lleva muchos muchos años estenside sí Estados Unidos haciendo cosillas y lo mismo te saca un temazo underground que te hace un temazo club, que te puede hacer un temazo con una banda de jazz, de rock o de soul y vamos a poner pues un temazo suyo de los mejores que tiene para mí este artista que se llama Give Me y ya que os dejamos con atmósfera. I was an infant in diapers And I'ma be dope All the way to the end From the cradle to the grave The pampers to the defense Get enough love Got enough love But on a regular basis, it's safe to say I've got the bed. And I didn't mean to ignore that vibe you sent. I guess my mind was probably on my rent. I got my mind on my tummy and my tummy on my mind. Some assembly required. Let me run it down the line. The factory is open. Time card punched. Until lunchtime, it's crunch time. Back to work full. The first rule is to keep the verse true. Even if it hurts you, you got to wear the pain like a stain. Respect the listener. Respect the game. Because there's more to game than some dinner and fame. Give me the money. Don't you dare stop there. Give me the mic. That's the. tool and i play it cool give me the light i've seen things that used to be dream give me the love my name's slug give me a pound of a hug and i'm a play this game i just wanna say all i really want is for you to remember my name and i'm a run for as long as i'm allowed and hope to god i inspire some of y'all See I'm that cat that used to sit in the back and study looking for some proofs that God loves subtly flash forward a decade later in your time somehow a good number up y'all got down and it solid fresh up whatever you want to call it back bathroom an aspire and social pathetic out the whole shit looking smug still rocking the same outfit trying to make the belly grow bigger than the wallo hey, Yo man how you doing what how you been just been making it cool to rap about love again not the hippy stuff i'm talking about that bitch that gets you not is he say bitch hey yeah, i'm sorry don't tell my baby's mommy speaking the baby done there'll be a crate full of albums for my son to page through thinking that he was a gun with a handful of heads that put me up till they had some examples from ant and faith in what the fuck i said still going still maintaining still standing in the land of snow and purple rain and i'm still waiting for my date to kiss me or slap me there ain't no way that i could be happy When I'm happy, give me the money, don't you dare stop there Give me the mic, that's the tool, and I play it cool Give me the life, I've seen things that used to be dreams Give me the love, the name Slug, give me a pound or a hug And I'ma play this game, but I just wanna say All I really want is for you to remember my name And I'ma run for as long as I'm allowed Hope to God I inspire some of y'all. I've had the pleasure of speaking with some of you. Yeah, you. Come on now. Don't act like you don't know who I'm talking After to. After that show, when you approached me like you know me. The CD I sold you, the secrets that you told me on that world you fish through the layers of tears, the ones you choke and keep hidden when the place is a need. I watch you chasing with beer, some frustration and fear, try to figure out why the hell I came here. Why? Well, I don't know either. and i'm not ready to take a breather neither all i know is i'm still in belief uh -huh. so you can beat me up or you can beat me off pick a side any side and let me do my job if you've got a lot of love to give but you don't know who to give it to i'm gonna turn off the lights up the cigarette and write a song about you this one's me. Give me the money don't you dare stop there Give me the light that's the tool and I play it cool Give me the light I've seen things that used to be dreams Give me the love named Slug give me your pound or a hug and I'm a play this game but I just wanna say all I really want is for you to remember my name and I'm a running for as long as I'm allowed and hope to god I inspire some of your squad but don't you dare stop there that's the tool and I play it cool I've seen things that used to be dreams the name Slug girl give me your hug área postal. Ya estamos, ya estamos en esa área postal en la que, bueno, yo diría la preferida para el público, eso seguro, porque hay mucha gente de por aquí de Bilbao que sale muchas veces en esta área postal y no de Bilbao, de Madrid, de Barcelona y gente que igual no ha tenido esa oportunidad. Eh, en otras radios Pues nosotros aquí se la damos Tan solo con que suene un mínimo decente Su disco, su maqueta, pues aquí se la ponemos Y vamos a hacer un pequeño repaso A grupos de por aquí De, de Vizcaya y concretamente Por ejemplo a este, a 121 Crew Desde Baracaldo Y vamos a poner este temazo que aparece en su último disco Que se llama Baraca Contar tu policía en mi historia sinan intxa joa la megaraia que industriarenke ausolan gilean xuntero tejitoak gokoratzen naizor aina mailu derekin bodka da tenerosken jachis xuntero en alkondarak djays ban scorpion zutpona eritzas polizia quesut en artea ulerchen un retoek esut euskara ulerchen ebouer Sicì tutte menni delle mushuaccio nivate che ni sarsen, viso a tabala crisi sala eduala, ariskutsua galabala caldo besala, rapero va che yago policía guchiado, rapera va che yago policía guchiado, haracando sigitea niche, ayo a, a pop, a pop, haracando sigitea niche ஜியலித் <muchas> <visita, muchas> <muchas> Barnea eziz, burazoen kabian Ur herriaren, ari hartuta Kaleen usainak sentimendoi lotuta Kautzaroan, lagunekin ondoan Nera bezaroan, amordio galduak Gute ek askar, ies egiten dute Singultzen gaituzten bisipenen truke Gute ek askar, ies egiten dute Gordetzen ditu, unaregaz milen truke Zerta providentian, onda patua Herriaren erentzia, pasadizo Iunak ezurlizunak, egun eroko saldo Ongie torriz siquinea balacaldo balacaldo siquinea nicheha yoa balacaldo siquinea nicheha Bueno, bueno, aquí teníamos este temazo 121 crew Baraka se llama y ahora vamos a poner Otro temazo de Torpedo y Deep Perneto Que se llama Danger y lo sacaron hace ya un tiempo Pero aquí suena este temazo ¿Qué coño es este sitio? Si suena la flauta bailando, con las bailando ojos titatan entran con dos pitones y víboras que te petrifican como una gargoza Por si sí suena la flauta, cobras bailando, ojos dilatan, entran a condas, pitones y víboras que te hacen actuar Mira. como cavernícola. Despierto sin recuerdos, solo entre cuervos, no sabría con claridad si estoy vivo o muerto. ¿Qué coño hago rodeado de arena? Mi corazón ya no bombea, solo tiembla, es imposible recordar con este calor. Me deshidrataré pronto por el sudor, pega el puto sol como fuego abrasador. Atención al cien como un escorpión, no sabrá. No sé dónde está el norte, sigo un halcón La costumbre no puede con el dolor Pero si estoy aquí es porque tendré un objetivo Mi intuición me lo dice aunque sea desconocido No sé qué hay por este desierto Pero mi sexto sentido se acelera cuando me acerco Creo que acabo de encontrar el Olimpo Con un cartel en la puerta que pone peligro No danger Por si suena la flauta, cobras bailando, ojos dilatan, entran con las pitones y víboras que te petrifican como un gárgola. Cuidado, por si suena la flauta, cobras bailando, ojos dilatan, entran con las pitones y víboras que te hacen actuar como un cavernícola. Paraíso inimaginable, tarántulas, tigres blancos y caimanes. Palmeras y piscinas cristalinas, entrada. Reliten. Sudan por el clima, enamorado de mis princesas rebeldes, quieren mi atención moviendo los cascabeles. Se van mojando mientras se confiesan, lentejuelas ciegan piso alfombra persa. Sin tunicas ni turbantes, está fino y diamantes como un jeque, rodeado de lingotes. Navanicas no semidesnudas, camel toes me llena la boca de uva. பெ y de Torpeo y Hiperneto nos vamos a la Rigorriaga y sobre todo la gente de la escena local eh en cuanto nombras a un grupo como La Dama Etílica todo el mundo te va a saber decir quiénes son porque llevan ya sus años en esto y concretamente hemos pues vamos a poner un temazo, hemos vuelto iba a decir sí que hemos puesto porque lo hemos puesto alguna vez que otro, pero vamos a poner este temazo que se lo merece de La Dama Etílica, hemos vuelto y así suena el rap desde la Rigorriaga. Pintan trenes y rayan cristales, incitamos a la delincuencia a los chavales, que se creen en su propia filosofía, levanta el puño y grita, dama idílica. Me bebo el sudor de Cristo con dos cielos, con los reyes regalaron oro, incienso y mi cedia a Jesús, yo suelto el crack, tú dices, puff". con poco teiroqueo, gritan, hey, oh, aquí tu rap es demasiado feo, quieres verme vomitar, pues ponme más, baby, fíjate de quien te falla hoy porque lo hará, siempre, invítate. Cuatro cubatas y si te ves más guapa Dale tu número a calla, pírate que das la lata Yo solo sé que lo de hoy es que no puede ser Que se tengo el domingo con todo lo que bebí ayer Tocado y de resaca, acá los hago perecer Son gangsta y en casita enganchadito Sal por mi amateur Hemos vuelto, dama etílica está en forma Especialidad Hemos vuelto, dama etílica está en forma Increíble tag de Ripper vuelve Cabo nunca Hemos vuelto, dama etílica está en forma Pinchas como si tuvieras alcantarillas tengo a Peter Parker tras de mi buscando una exclusiva no pueden mas que yo, yo solo pido Ron nos jode que sea bueno, nos jode que sean mejor, y por eso hablan y os engañan sus palabras que me dañan y por rayar os voy a callar, no vais a ganar, hasta super saiyan me llaman Zack de River, rujo al sample es sensible, todos me conocen, dicen hostia, nota como escribe, piden mas amor entre los ensis, <tose> resulta que son ellos que se crentó mi versetti ja, ya pronto se termina el mundo que todos conocen, en 28 06 42 12, prometí que no lo volvería a hacer, y lo hice si hay siete pecados el sábado cometo quince, o dieciséis, eh perdí la cuenta, y la virginidad y la fe, y la parienta y ya no me importa, ni cuándo ni dónde en el escenario, la sí, peña sí, sí, me responde, asumiendo su papel de animadores, en mi peli soy el director y me sobran actores fuera de la tarima, crío sin criterio, en el escenario hay un vencedor y voy a ser yo voy en serio, como un serbio en Kosovo si quieren competir, que vengan para nosotros sí, que vengan por nosotros yo la uh, baililica tronco estamos con Donny Darko tío. y con Henry Kriegel nota esto uh, es el fringus uh, sí tronco esto es 28064212 blow an fire uh, uh. yo 2009 con seis seis sal a los platos yeah especial ka Escoz es un instrumento musical, siempre que tú lo veas también como un instrumento musical. Trabajas con notas, trabajas con medidas, trabajas con sincronización, trabajas con ritmo, solo son herramientas diferentes, pero el resultado es el mismo, musical. Mr. DJ, Mr. DJ, Mr. DJ, Mr. DJ, Mr. DJ, Mr. DJ, Mr. DJ, Mr. DJ, Mr. DJ, Mr. DJ, Mr. DJ, Bueno, bueno, ya llegó esta sección tan deseada sobre todo para los DJs y dirán qué qué nos van a poner hoy, qué qué corte de turntable nos van a poner hoy, pues os vamos a poner eh un corte nuevo y sobre todo un disco nuevo que hasta agosto no sale, pero hoy lo he conseguido porque está a la venta en Tunes, pero hasta el 4 de agosto no lo ponen, creo que a la venta en en las tiendas si estamos hablando pues de uno de los grandes eh del Turtamblis del mundo y estamos hablando pues que en el 2000 2001 eh este japonés que es un japonés revolucionó el mundo eh sobre todo no yo yo diría que sobre todo el panorama del Turntables en las DNC y estamos hablando de Dik Entaro que quedó campeón y además quedó campeón con un show un poco eh bastante moderno para lo que se estaba haciendo en aquella época y vamos que si creo escuela, creo bastante escuela y después nos ha dejado pues un montón de discazos como el de Enter, eh discazos pero muy buenos y nada, luego se juntó con este sello de de Londres y bueno, qué decir, Carano nos trae pues su nuevo trabajo, se llama Contract y tiene varios cortes bastante guapos y por ejemplo, yo voy a destacar este que además creo que es un bonus track que va a aparecer en en el disco y aparece pues con otro de los grandes y también bastante del Scully estamos hablando de D Cruz, ya sabéis, eh, ese señor que hace hip hop, trip hop, eh, drum and bass, eh, gran DJ y gran productor. Y pues nada, se han marcado una colaboración de Di Kentaro con Di Cruz y este tema se llama Kikake y pues nada, yo se lo recomiendo a todo el mundo a comprar ese discazo con track o sea por vía iTunes o sea por internet o si no esperar a la copia física, yo ya esperaré a la copia física porque yo le recuerdo a todo el mundo que siempre que Di Kentaro saca algo eh trae un montón de extras en el CD, desde un DVD hasta bonus track y bueno que decir que me callo ya que os dejo con este gran DJ este nuevo trabajo con track de DJ Kentaro Cartelera agenda todos los conciertos que se guisan en la zona aquí en Cartelera en la 92.9 FM Flow 1 1 Bueno, bueno, ahí teníamos ese gran corte Dick en Taro con Dick Cruz y, bueno, esto ya es la cartelera y ¿a dónde nos vamos a ir? Pues casi nada, después de todo que hay un montón de festivales y, bueno, qué decir, que también está el Olmo Negros, que es ya casi nada. Pero antes de eso vamos a ir, por ejemplo, al viernes 20 de julio que tendremos... Alberto Gambino y los Confumetas en Valencia. El sábado 21 de julio tendremos el Monnegros de Ser Festival en Huesca y no voy a nombrar porque es una larga vamos, podría estar aquí otros 10 minutos nombrando a todos los artistas de este festival. Yo se lo recomiendo a todo el mundo, sobre todo a la gente que le gusta a música alternativa, electrónica, al el hip hop porque aquí siempre hay buenos artistas y son dos días que la gente se lo va a pasar muy pero que muy bien. Eh, luego ya nos vamos hasta aquí, el mismo día en Amorebieta Vizcaya. tendremos a Lion Site más novato. Luego ya vamos hasta el miércoles 25 de julio tendremos a Calle 13 en Santiago de Compostela, Coruña. Luego ya el jueves 26 de julio Calle 13 y Rubén Blandés en Madrid. Viernes 27 de julio Calle 13 y Rubén Blandés en Hospitalet de Llobregat, Barcelona. Ya nos vamos hasta el sábado 28 de julio tendremos a Rede Rumba en Vitoria en Vi, eh, en Villanañe. Luego tendremos a Novaton Barcelona San Steps Servilows, eh Serrol Ser Bites y tendremos ese mismo día también, bueno, ese mismo día no, el domingo 24 de julio tendremos a Flora Ida, Stifo Kick, Cindy Samson, Box Jackers en Box y Mis Grammy en Ibiza en San Rafael. Luego ya nos vamos hasta el próximo mes, hasta agosto, hasta concretamente el sábado 4 de agosto que tendremos una ya en Málaga que están el SFDCA hablando en Plata el Fomegasabul y del PP Muriana Fobia y Naco 13. Luego ya nos vamos hasta el domingo 5 de agosto en ello sin Neyson, Bak Jagger, Sips Boss, Michael Mendoza, más otros artistas por confirmar en San Rafael Ibiza. Ese mismo día estarán en Cádiz, calle 13 y eso es todo y hasta bueno, todavía no me voy a despedir porque ahora sí que viene lo bueno, viene el clásico. to புகே சேர pues casi nada de clásico yapa de despedir ya que llega ya bueno que ya estamos en el veranito y hay un montón de conciertos, pues sobre todo para los DJs es una especial dedicatoria y para los y sobre todo para los productores también y como no, para todo el mundo ya, ya que estamos de dedicatorias pues para todo el mundo que nos escucha y vamos a poner pues yo creo que es un clásico, es una rutina de un DJ que a mucha gente le encantó y estamos hablando de DJ Fly, este DJ francés de Turtamblis que con esta rutina quedó Fue el campeón del mundo de la DNC hace ya unos poquitos años Y aquí os dejamos con esta gran rutina de DJ Fly Pero recordad a todos que el próximo miércoles estaremos aquí Y estaremos con más música Ladies and gentlemen The DNC World DJ Champion is now Wait, put Jensen in France. Would you make some noise for DJ Clown? Yeah, I'm sick of this shit. Y'all motherfuckers really don't know what this DJ's all about. Underground will live forever, baby. All in the middle.